digamos eh, Y el AMBA parece empezar a, por lo menos por lo que dijo hoy el funcionario en, en la provincia de Buenos Aires, empieza a notarse alguna algún respiro Pero son números muy altos, muy altos, sí, pero además un... otra cosa eh, la Y no hay que olvidar la... que uno de los grandes logros del primer tramo del gobierno de Alberto Fue poder bueno, mostrar... Una política claro. sanitaria justa adecuada exactamente ahora hay que tener en cuenta que hay en la primera línea de combate contra el virus están los trabajadores y los trabajadores de la salud principalmente, uh -huh. otros también, pero los trabajadores de la salud principalmente y ahí está ahí radica también un tema no a resolver <risas> pueden estar bajando los casos, pero lo que nos baja es el agotamiento el cansancio el, la, eh, la verdad que es un tema donde se necesita mucho equilibrio eh, y calma pero me parece que que el gobierno argentino va a salir bien eh, de esta, de esta situación y y, va, y ya lo está haciendo va a ir conviviendo con eh, medidas económicas que, que impulsen bueno lo que todos necesitamos no que es Eh, un mercado interno más vigoroso, donde podamos llegar a fin de mes, este donde todos tengan algo para hacer laboralmente, y bueno, ir, ir, ir desarrollando la, la sociedad, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, Daniel, gracias por la comunicación, ponete barbijo, ah, aunque tenga la ciudad sí, no, de Atlanta, y nos seguimos Azul encontrando eh, por esta vía. Te un abrazo, David, un abrazo.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 radiográfica fin de espacio publicitario ¿Cómo les va? Acá estamos con una nueva edición de titulares para ya nada será igual ¿eh? con estos titulares de hoy que como siempre decimos nosotros y si son los titulares, mamita, Cómo deben ser los suplentes dice Crónica, el oficialismo criticó duramente la carta de Macri, redes sociales, cinismo y, y destituyente, calificativos de ministros y diputados, fíjate que Ricardo Alfonsín dijo, es una carta totalmente fuera de contexto y de época, dijo la verdad que sí, es una carta fuera de época sabes por qué está fuera de época esta carta de, de Macri? Porque, está, porque cuando Macri agarró el correo, empezó a funcionar para el orto, y parece que recién llegó la carta, viejo otra información del mismo tono, que dice Negri sobre Quita, Buenos Aires acaba es quinerismo explícito, dijo el legislador apuntó y disparó contra Alberto Fernández Negri dijo, esquinerismo explícito y peronismo básico. Claro, dice peronismo básico, ¿sabes por qué lo dice? No, porque claro, el peronismo tal la base, ya es más, hay una marcha, la marcha peronita, hay una parte que dice combatiendo a la capital, debe ser de por ahí, qué sé yo. Otra información dice, un legislador noruego propuso a Trump para el Nobel de la Paz, es un legislador anti-inmigración crítico del Islam, el impulsor de la candidatura parlamentaria en luego cristian Tibbron Kieck. vos, propone el premio Nobel de la paz... ...para Donald Trump, impresionante. Es más, dice que tiene otra propuesta también para premio Nobel. Por ejemplo, propone para el premio Nobel de medicina... ...a la doctora Giselle Rimbolo. Para el premio Nobel de literatura a la escritora Belén Francese, la leyeron. Yo leí un libro de Belén Francese, tiene un lomo el libro, dice para el premio Nobel de Química a Viviana Canosa y para el premio Nobel de Economía al economista Javier Milei. ¡Qué barro! ¡Qué candidaturas! Eh? Es más, dice que Donald Trump dijo que si llega a concretar la nominación de él para el premio Nobel de la Paz para festejar, piensa hacer una suelta de misiles. Mirá vos, ¿eh? Sin permiso para el día de la primavera, ¿eh? Descartaron Bianco, descartaron autorizar reuniones, dice Bianco. Día de la primavera por Zoom. El gobierno bonaerense anticipó que no se permitirá reuniones sociales en día de la primavera. Claro, usted sabe cómo va a ser el día de la primavera. Usted entre a www.plazasdeamba.com y se pasa el día de la primavera ahí. ¿Qué quiere que le diga? Es más, hay una app... Que usted, por ejemplo, pone app bichitoscolorado.com.ar y tiene bichitos colorados como los picnic, ¿se acuerda ¡Qué bueno, viejo! Eso sí, dice que los chicos llevan el ID y las chicas llevan la contraseña. Y así usted pasa el día de la primavera. Bienvenida, primavera. Otra información. Bueno, hablando de día, fue el día del maestro. Che, no dijimos nada, se nos pasó por alto. un uh, Felicidades para todos los maestros. Para el maestro Longaniza, para el maestro Tabá para Maestro Ibaimán y todos los maestros que anda por ahí, porque hace hoy, se, ayer, el 11 se cumplieron 132 años de que Domingo Faustino Sarmiento pasó a la inmortalidad, ¿eh? el, el padre del aula Sarmiento inmortal, ¿cómo? usted sabe que dice que hicieron una vez una investigación, uno científico del ADN, de los restos de Domingo Faustino Sarmiento. Y parece ser que el tipo no fue padre del aula, fue tío del salón de acto nada más, ¿eh? ¡Qué barro! ¿Viste? Hay una canción del Sarmiento que la cantamos en la escuela, ¿se acuerda? Esa, que difícil viajar en el Sarmiento, te fatigan, te rompen el alma. Al llegar a INIER, que fue un momento, cuando sube el malón se va la calma. ¡Qué bárbaro! No, bueno, Sarmiento dice que no faltaba clase. Mucho dice que era por la vianda que no faltaba, pero no creo que pasen por ahí. Vamos a otra información también internacional que dice... En Paraguay ya se habla de una guerra contra EPP, fíjate, anoche guardaba noticias de los captores del ex vicepresidente denis y de su chofer Elea, parece que en Paraguay van a combatir Elea y EPP, ¿qué me dice? También parece que combatirían el gestito de idea, ¿se acuerda? Y también el sucundrule. Y el angueto también. <ríe> ¡Qué bárbaro! ¿Se acuerdan? Cuando bala decía, Sanarini sa, sa, sa, sa, sa decía, impresionante la verdad. Te pasaste, Petronino. Fabulósico. Y otra información que dice, <música> de locos, dice la Nación, un toro caminando por las calles de Otamendi. ¿Lo vieron por televisión el toro ese caminando lo más pancho por la calle de Otamendi? Un toro gigante que se escapó de un campo y encima no tenía tapabón el campo, hay mucha protesta de la gente de Otamendi contra el intendente de Otamendi que más, hicieron una protesta en la puerta de la casa y pusieron un cartel que decía que se vayan toros <ríe> ¡qué bárbaro! y otra información de la última información dice que Chris Evans, lo tiene Chris Evans Chris Evans compartió fotos desnudo por error Chris Evans es el actor del el Capitán América ¿se acuerda del Capitán América? es un capitán, es un héroe norteamericano que salvó a la humanidad y a todo el planeta del flagelo del comunismo y del terrorismo árabe. Él solo podía contra todo. Pero el tipo quiso hacer un videíto en su casa familiar, puso las fotos de la familia y en esa foto se le filtró una foto totalmente desnuda. Yo no voy a opinar sobre este Capitán América que nos salvó del mundo, pero le di una cosa, para que se dé cuenta como venía la mano. La carrera de Chris Evans es muy corta, muy corta, hace poco. Y el tipo cuando mostró ese video con esa foto, le digo, la verdad, quiquí que se lo diga, quedó muy mal parado, miren lo que le digo, ¿eh? Y bueno, y esto fue todo, paí, desde acá de Caballito, Buenos Aires, República Argentina para Radio Gráfica, ahí en el 89.3. Ya nada será igual de la República de la Boca. Usá barbijo, lavate las manos y quedate en casa. Que todavía tenemos más programa hasta las 8 Aquí Hernán Vázquez nos dice El dólar puré hay que pisarlo para que no se escape María Beatriz Costela Te lo resumo en la historia de mis padres Inmigrantes que escaparon de la guerra de Franco Y a poquito de llegar A donde iban a armar su mundo Se encontraron con algo parecido Que en ese momento no entendían Luego en lo personal Lo aprendí con la lectura Está claro ¿eh? lo que está señalando Cuando hay una identificación Entre política europea una falta de comprensión de la política criolla... ...en ocasiones sin responsabilidad de los protagonistas... ...Hernán Vázquez, el himno decía, gloria y olor... <risa> ...honra sin par... ...gracias Raúl Rabaná, que caballero nos está saludando aquí... ...un fuerte abrazo para, para Raúl, un histórico... ...del partido intransigente... ...Pablo Gerardo Olano nos dice... ...dice Capanga, pleno empleo, bien ahí... ...pero no impedir destruir las fuentes... Y dejar que ocurra esto con herramientas de trabajo no es el camino, lamentablemente. Y nos brinda la imagen de una de las grúas del astillero ¿eh? caído, volcada. ¿eh? Y, por supuesto, da dañada ¿eh? debido a esto, nos señala Pablo Gerardo Olano. Eh, hay un montón de, de saludos aquí. No quiero dejar a nadie afuera, pero gracias a Alberto Ortiz gracias a los amigos ¿eh? que... ...que están presentes, Carlos Díaz, te mando un gran abrazo... Carlos ...Macarena Alonso, que también está difundiendo el, el material... ...escuchamos a los compañeros que están quedando... ¿eh? ...Fernando y Lima, adelante. La Argentina histérica... ...en la Argentina estamos viviendo un extraño fenómeno... ...que afecta en partes iguales a quienes están de un lado y del otro de la grieta... ...como es el caso de la justicia de la cual se conoce un estudio de principios de años que dice que el 67% de la sociedad argentina está en desacuerdo con su estado de funcionamiento actual. Estamos hablando de una Argentina superficialmente mediatizada, aturdida, de una Argentina histérica. El aislamiento, tan extenso como necesario, la cantidad de tiempo libre disponible, la intensa actividad en las redes sociales más la influencia de los medios crearon un cóctel explosivo donde el descontento parece ser general y el blanco siempre es el gobierno. Es entendible que quienes estén en contra del gobierno adopten cualquier consigna crítica, por endeble que sea. Lo que no es entendible es el nivel de beligerancia del fuego amigo, aun cuando hagan reclamos atendibles, verdaderamente legítimos.